que los segundos encuentros cuentan más que los primeros La forma inicial de un primer encuentro tiene los bordes y los ángulos de lo impreciso y lo desconocido En cambio en la segunda vez hay nociones una geometría posible entre lo real y lo imaginado Es como si una vez que el hielo se rompe pueda germinar algo más auténtico despojado del compromiso y las ansiedades de un debut. Si fuese bibliotecaria diría que los tomos de curiosidades, los atlas de ansias y las intrigas de enciclopedia quedaron alojadas en anaqueles primerizos. Dicen también que lo que cuenta es la primera impresión, y que ante eso es poco lo que puede llegar a hacerse. Como si se tratase de una ciencia exacta eso de encontrarse por trabajo, por placer, por oportunidad de negocio o por parentesco lejano. Tenerse cerca, sin la mediación de una red social ni de la tipografía de una burbuja de diálogo. Te pusiste a pensar hoy. ¿Cuántas personas se reconocieron por segunda vez? ¿Cuántas personas creyeron ver en otra a un semejante, ya sea por el color de ojos o por una arruga en la sien? Necesitaron verse otra vez para tomar constancia de esos gestos, esas miradas, esos ademanes que son únicos, personales, pero que no dejan de representar una misma colección de sentidos, comunes en la ciudad. Un deseo, el de volver a verse, escucharse por segunda vez, que no será la última, por el patrimonio de decidir. comienza Ojo de Buey ZANG Para ventilar, para observar, para liberar tensiones. Ojo de güey. Martes de 17 18 en Radio Nauta. Buenas tardes, comenzamos aquí una nueva edición de Ojo de Buey, este programa que desde hace algunos meses estuvo echándole un ojo mirando para afuera, pero también mirándose adentro. Eh, de las cosas que sucedían sucedían en la ciudad y también porque no nos sucedían a nosotros mucha gente ha pasado por delante de ese ojo de wey eh, a algunas pudimos dedicarle un momento de análisis, un momento para poner en primer plano esa figura y todo su entorno, aquí con Mauro Basiuk en el aire de Radio Nauta las circunstancias de este 2018 intenso y tan excitante para aquellos amantes ...de las emociones, hace que hoy, eh, un día como hoy, sea el último programa de Ojo de Wey. Este programa que, sin embargo, arrancó no evocando un, un pasado, eh, aquello que fuimos, sino esto que está sucediendo en este instante... ...luego de la viñeta que leyó para nosotros Penélope y también para ustedes... Abrimos musicalmente la edición de hoy de Ojo de Buey Con el único problema Tema que comienza, da inicio a Arte Holandés El nuevo disco de Indiana Una novedad que, bueno, todos eh, nombres quizás nuevos Para aquellos que estén escuchando el 106.3 Indiana, Arte Holandés, el único problema Bueno, Indiana, una banda que tiene eh, más de una década que experimentó un prolongado silencio de un poco más de tres años, luego de tres, su última producción en estudio, en donde experimentaba, tanto como nos gusta a nosotros, una búsqueda, una búsqueda en el interior del sonido que se fue despojando cada vez más, el sonido primero de Indiana constituía una base bien potente de ruido, de hecho, su primer disco se, llamaba El, se llamó El Sindicato del Ruido. Ahora nos invita a escuchar estas nuevas exploraciones del arte holandés. Eh, un disco que acaba de salir, fue publicado esta, esta semana y lo recibimos y nos cae oportuno ...para echarle un ojo aquí a lo nuevo en este programa que, bueno, se despide... ...pero que, del mismo modo, seguirá echándole un ojo a las nuevas producciones... ...al devenir de la difusa y la profusa, a su vez, actividad cultural de esta ciudad de La Plata... ...que, de algún modo, nos reconcilia con todas las otras cosas que están sucediendo. No reconciliar en el sentido que nos amigamos y las incorporamos, sino que nos permite una mirada nueva, una mirada refrescante sobre algunas cuestiones. Estuvimos, ya que estamos iniciando y dándole lugar a lo nuevo, con el señor Mauro Basiuk en la presentación ...por los dos años... ...del bar Ciudad de Gatos... ...en donde participó Fus de Ley... ...allí fuimos con la Secreta Esperanza... ...que en el set electrónico que... Mmm, ...tocaron, hicieran la canción... ...que en este programa adoptamos... ...por suerte nos fuimos... ...de la noche satisfechos, porque así fue... ...y también hicieron... Dieron un nuevo abordaje a Clara El single que acaban de sacar también esta semana Siguen saliendo cosas nuevas hasta la altura de año Clara es el nombre de la nueva producción de Fus de Ley Una producción que un poco desarrolla La performance electrónica y bien rockera Que nos tiene acostumbrado Este quinteto de la ciudad de La Plata Muy joven y que también invita a mezclarse o a ser testigos de una nueva manifestación artística en esta ciudad de La Plata que de algún modo tiene impronta propia nueva pero que también encuentra algunas raíces si uno empieza a investigar un poco más el sonido. Basta de palabras vamos a seguir en la continuidad musical de Ojo de Buey hasta las 6 de la tarde aquí bajo el mando de Tamara eh, vamos a escuchar de Fus De Ley, Clara Comunicate al 451-6917, Ojo de Güey, en Radionauta. Oh, <laughs>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 así incorporados al éter de Radio Nauto. hola Matías, hola a la audiencia de Ojo de Buey, aquí estamos en este 27 de noviembre, muy prolijo, cerrando sí. el, el mes, cerrando, cerrando el envío, los primeros Ojos de Buey que tuvimos durante 2018 y como siempre con la excusa que se mantiene, esa, esa premisa de... Libros de discos, de obras de teatro, de adelantos discográficos, como escuchábamos recién a, a, a Indiana. Indiana. Indiana. Y, y bueno, y un poco comentando algunas experiencias personales vinculadas a esas ventanas también, o ojos de buey, digamos, sí. porque quizás una casa con muchas ventanas, como que no, no, no queda tanto una ventana tras otra, pero es un poco esa metáfora de pequeños ojos de buey para ir viendo e ir tomando diferentes perspectivas. En este caso hemos comentado películas y una de las cuestiones más mencionadas en el año, no solamente aquí en este, en este espacio radiofónico, sino también en diferentes lados, tuvo que ver con la obsesión o la nueva moda, llamémosle, mm. de ficcionalizar o de serializar, es mejor dicho el concepto, las vidas de personajes ilustres, mediáticos. Eh, con cierta llegada a distintos sectores. Acá hemos mencionado en, en los primeros Ojos de Buey la, la serie de, de Sandro, la película en sí. realidad, el registro audiovisual vinculado un poco a lo que fue este, este nuevo género o estas biopic, como se llaman que son como biografías con un toque de, de ficción de diferentes personajes que van a, a seguir a lo largo de de, ...del 2019... ...y hasta que se agote el recurso... ...también cuando tuvimos a... a Mari acá en, por teléfono... Eh, ...hemos mencionado lo de... ...Luis Miguel, Luis Miguel. también... Que, eh, ...muy diferentes personajes que a través de, del registro a través de cierto, cierta búsqueda de sucesos busca que llegue a, a otra mayor audiencia y acercar, algo que no es nuevo sino que vuelve a tener como un auge uh -huh. y en este caso en, actualmente en cartelera sigue estando en, en nuestra ciudad la película Bohemian Rhapsody que tiene que ver con contar un, una, una porción de, de los años, más que nada de la banda Queen, digamos Si bien se centra en la figura de, de Freddie Mercury lo que, lo que hace es tomar eh, su imagen o su, su, pers su persona por así decirlo atravesado por su influencia y por sus diferentes movimientos alrededor de la formación de Queen digamos que, que en un momento en un primer acercamiento era, era una banda llamada Smile y que en, en la película aparece muy como esos raptos del destino digamos o como que te da siempre la sensación que la cámara está en el momento justo. Quizá la película abusa un poco de, esa, de ese registro de impacto, de cierto eh, oportunismo uh -huh. en el hecho de decir, bueno, cómo contamos la vida de una persona si no es haciéndola en los momentos más... Clave. claves, y más sí, más claves de la vida. Y en este caso tiene que ver cuando, cuando Fred Mercury va a ver un recital de, de la banda y, y ya están Bray, Bray May, eh, John Deacon y y roger taylor eh, están ahí tocando Y él, bueno, se ofrece casi como va a bambalinas y dentro de la negativa, alguien que los va a ver por primera vez o que se presenta por primera vez ya quedan conmovidos ellos con su voz. Lo mismo también eh, lo comentábamos fuera de aire, lo que tiene que ver con su primera experiencia homosexual, uh -huh. digamos, cuando él eh, tiene ahí un acercamiento, uno de sus primeros, también la película está como muy resumida de forma simple, sí. digamos y así con diferentes momentos de la película que más allá de estas cuestiones más quizás que no se plantea como un registro exacto digamos y uno quizás a veces ya tiene incorporado como la, la visión del, del experto por así decirlo o también hemos mencionado mucho en este programa la profusión de libros y de material enciclopédico que para todos Aquellos que disfrutamos de la música, que, que nos encanta, es un disfrute, leer datos y cosas que uno creía que sabía todo y siempre hay alguien quizás más enfermo que uno o que tiene más colecciones y te aporta un dato perdido en una revista o, re, o tiene alguna nota de archivo que uno creía que es perdida y aparece. Y lo mismo que hablamos con YouTube, que aparecen videos uh -huh. y aparecen diferentes cuestiones que hacen que uno vaya acumulando más datos y quizás si uno llega al fanatismo haya datos, en este caso particular, en la película Bohemian Rhapsody que no coinciden con, con la exactitud temporal. Pero bueno, dentro de este contexto de, de biografía o de, un, de lo que es un largometraje en, es, uno lo termina entendiendo como licencias, digamos, dentro de la trama que hacen que la película sea realmente un, un instrumento muy atractivo uh -huh. Y visualmente, con, con mucha que se ve con mucho interés, y realmente las dos horas y media, dos horas y monedas que dura la película se pasen velozmente, y con el complemento también a nivel realización de reproducir casi en, en la época también de las, de las reversiones, de los homenajes, de las imitaciones, digamos. Que es también un signo de estos tiempos Que es, una vez se piensa Si ya está todo inventado Que a veces se recurre a imitaciones O a segundas partes O a nuevos a discos de cover eh, Y eh, la película en eso Es muy eficiente y realmente conmociona o, o hace eh, si uno lo ve en cine, digamos con uh -huh. toda la amplitud del sonido logra conmover y logra poner como la piel un poco de gallina ver la reproducción del show en Lee Aid en 1985 que fue una presentación de 20 minutos pero que realmente fue eh, lo que a Queen o en ese momento a Freddie Mercury en ese momento realmente lo terminó de poner como una presencia eh, demoledora, digamos en, en la, el panorama de la música y fue también un poco como su legado pensando en que luego sus apariciones en vivo, en vivo llegarían un año más pero así todo, Bohemian Rhapsody que se puede ver en, en los cines y que ha tenido un desarrollo muy largo, ya que cambió de director ya que fue muy, creo que cumple quizás al fanático de Queen que son muchos, o al que busca pres, precisión con los textos o busca como algún alguna historia más musical, quizás no, no sea lo más apto, pero sí al, al gran público, al que no está tan al tanto de algunos detalles y que le gusta así como esas resoluciones más bien sencillas y que la película todo el tiempo va para adelante, va a ser un muy buen, justifica, digamos, más que justifica el, el ticket. Estamos hablando de Bohemian Rhapsody, esta película que habla sobre el periodo de Queen Y el impulso de Freddie Mercury que le dio a la cuestión en una ciudad de La Plata que, bueno, todavía la tiene en cartelera y que cada tanto. Eh, suele tener algún espectáculo a todas luces eh, de sal, Salven a las Reinas, ¿no? Save the Queen, el, el espectáculo que sí, tributo sí. A, a Freddie Mercury y a Queen, y también habiendo un personaje retratado, si mal no recuerdo, por Leila Guerriero o por Josefina Lisitra. Eh, el Doctor Queen. El Doctor es, Queen. Sino, que es de acá, de, es de, acá de, de, la la, de La Plata, recuerdo haber leído una, una crónica eh, creo que de Leila Guerriero eh, en el libro Frutos Extraños un personaje de la ciudad de La Plata una capital provincial eh, bueno, ahí interesada por los asuntos de, de, de este tipo de música de este tipo de personajes así es, y una cuestión que ahora pensaba es como para definirlo mejor es como, como esas películas que al que sabe, todo, al que le gusta la música y quiere conocer al detalle quizás no va a encontrar, pero refresca como cierto y quizás al que conoce la banda, pero no porque Queen realmente es una banda que ha traspasado, digamos, es una banda clásica, ya y ha traspasado diferentes públicos, más en nuestro país también se ha creado su propia como veneración, por así decirlo. Y para el que quizás le gusta la música, le gustan las canciones o lleven ese tipo de escucha de, de gusto, digamos, pero no, no profundiza si quiere, Como que tiene detalles que acercan, digamos, como no sé, como fue lo de Rapsodia Bohemia, el tema mismo. Que, que implicó una pugna, digamos, o como que un tema de seis minutos que, que mezclara partes de ópera. llegara a ser eh, un, un éxito, digamos, que no fue una cosa a primera vista. como si tiene ciertas cuestiones o ciertos detalles. que quizás al que no está tan familiarizado como que está. está bueno que los conozca. Pero quizás al que más conoce más la historia se interesa más en detalles o busca precisión, como que tiene cosas que no le perdona, por ejemplo, porque claro. hay errores en cuanto a, a, la cronología. a la cronología, digamos. Pero bueno, son. No, no quita, digamos, no impide que eso no no, no. no es tampoco una. un documental, si quiere, no tiene el rigor y la precisión, que es lo que suele pasar con, con estas historias eh, ficcionales, digamos, o estas. No, como si fuera una novela biográfica o este género que también es una es difícil de definirlo porque no es una biografía con, exacta con esa presión pero tampoco termina de ser algo totalmente libre digamos uh -huh. así que bueno está, está en, en los cines de Este film dirigido por Brian Singer, que se estrenó hace un mes, 24 de octubre del 2008 en el Reino Unido, y tuvo como realmente un lanzamiento a nivel mundial, digamos, después en Estados Unidos se, se estrenó a los pocos días, pero ha sido realmente una, una figura que, de Freddie Mercury que se vuelve, digamos, a, a revisitar, y bueno, y en este caso con, con real, realmente con, con efectividad, al menos también desde la caracterización de, de, de quien lo hace. Eh, Rami Malek que también ha tenido en las series algún protagónico eh, eh, el detrás de escena parece ser también una de las, de las características de las producciones referidas a personajes del mundo del espectáculo sí, para claro, decirlo de un sí, modo sí. muy amplio eh, eh, estaba pensando también en un documental que hay en la plataforma de streaming Netflix eh, que se llama Quincy en relación a Quincy Jones el productor musical que cuando uno por ahí si sí hizo una escucha eh, no muy atenta o no muy al detalle de la música del mundo, se encontrará con que Quincy Jones es el productor musical de la mayoría de, las, eh, de la música que a uno le puede haber parecido eh, interesante sí. eh, Con groove o exitosa eh, O masiva En algún punto ya que Quincy Jones fue el arreglador de la, de, las de, las, de la orquesta Que acompañaba a Frank Sinatra Fue el que entre comillas Descubre a Michael Jackson Y con esto que mencionabas de Bohemian eh, Rhapsody, de un tema, eh, una pieza de ópera eh, hecha o eh, tra eh, lanzada en el sí. ámbito del pop, pensaba también en, en el ejemplo de Thriller, este corto este videoclip que claro. fue recibido mundialmente como si fuera un, el estreno de la, una película de eh, Steven Spielberg, algo sí, así. Sí. Eh, y bueno, también una personalidad de Quincy Jones en la que esto, el detrás de escena de un hecho eh, musical global, eh, de trascendencia global, eh, empiezan a, a verse, digamos, como eh, los personajes que le dieron lugar. Claro, sí, sí, sí. sí Y bueno, y esa cuestión de que ya se ve que se busca también ya no indagar en las figuras más consagradas, sino también buscar, si bien Quincy Jones tiene nombre, pero siempre es como el que estaba detrás de la, de la consola por así decirlo, entonces se ve que hay todavía para rasgar hay, digamos, tela para cortar. hay tela para cortar, pero siempre uno lo celebra digamos cuando es cuando ve precisamente una buena realización o que agrega cuestiones así que quería cerrar este comentario sí. hablando un poco de Queen como fue una de las bandas también muy Veneradas y que ha tenido, porque ha sido una banda también que atravesó muchos géneros, comenzó siendo una banda hard rock ahí en el año 73, por ahí, y luego ya uno lo que se hizo la última etapa, los 80, sobrevivió luego de algunos, eh, algunos movimientos, hay algunos barquinazos, por así decirlo, sobrevivió al, al era disco, digamos, sobrevivió a todo lo que representaron los 80, ya más adaptada al, al pop, si quiero, a la, a la fórmula más radial. Pero no por eso ha dejado de ser y de hecho se, se separa, bueno, por, por, el, por el hecho trágico, digamos, por la muerte de Freddie Mercury. Pero seguramente hubiese seguido quizás un par de años más y lo hubiese encontrado a la vuelta, a, a los 90. Así que eh, ha generado también aquí en nuestro país algún disco tributo allá por fines de los años 90. Así que del disco tributo aquí elegimos el, la última canción que grabaría Soda Stereo, también ahora hablando un poco de Gustavo Cerati que también ha sido material sí. o ha sido muy promocionado a partir de, de alguna biografía y algún episodio televisivo por estos días así que los vamos a, a unir en esta canción Algún Día es la traducción en, en castellano es Someday, One Day que está incluida en el Queen 2 el segundo disco editado por La Reina ojo de wey hablamos sobre la marcha Estamos en la web. Radionauta.com.ar La Pulseada, la revista del padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguíla en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Seguimos en Facebook, Revista La Pulseada y en Twitter, arroba La Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Porque sin tu deseo...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 parte de ojo de güey segunda media hora allí tramo final de este envío 2018 que cerrará su postigo eh, desmontará también el sistema de, abre, de aberturas y cerraduras para revisar poner poner en remojo en querosén, había uno en el barrio que cuando estaba medio oxidada la cuestión La ponían en querosén y después un poco de aceite Para ver eh, y tener la chance de acomodar un poco el mecanismo y la estructura de cada una, ¿No Mauro? Así es, así es, así que más que, más que válido un poco engrasar la, las bisagras también Más que esta época del año también uno ya llega un poco, un poco oxidado Como bien vos decías eh, bueno, libros libros. Eh, estuvimos comentando Ya para hacer un Estuvimos comentando A propósito del cumpleaños de Charlie Lo sí. que era Yendo de la Cama al no El libro No Bombardé en Buenos Aires De Martín Sarielo Ya tuve el gusto de que esté en mis manos El libro 1988 El fin de la ilusión Charlie Calamario y los redondos Así que también es un Interesante in Ingreso a ese año y a disfrutar de ver en frente cuestiones musicales literarias, también de actualidad, digamos, farandulescas, que tuvieron lugar o confluyeron en ese año, que algunos marcan como el fin un poco de eso que se llamó primavera democrática o ese fervor posterior a, a, al regreso de, de la democracia en el año 83. Así que, que ya está en mis manos, así que luego revisaremos en la lectura. Así que, pero bueno, está, es, es como un, un múltiple también, una múltiple mirada Con, con este formato que, que Sarielo ha, ha cultivado a partir del blog Con una suerte de ensayo con, Que son ensayos, digamos, de la, su opinión Y le da como ciertas relaciones Que uno también encuentra bastante originalidad En cómo va conectando y cómo va haciendo asociaciones Principalmente en lo que tiene que ver con la música De Charlie, de Spinetta, los fabulosos Cadillac También aparecen en este 1988, Fito eh, así que es muy, muy disfrutable. Los Redondos también creo que, que son los puntos más, más logrados o más, más interesantes a partir de su mirada y de, de ver cómo lo, lo resume en este libro que ha sacado una editorial como Sudamericana. 1988, el año del que en este 2018 se han cumplido claro. Tres décadas Estos eh, son los libros mojones Que se agradecen porque en la, en la vorágine, en la catarata Informativa Uno tiende a incorporar De manera selectiva Sin quizás ponerle atención Al contexto O a las condiciones que dieron lugar Al determinado hecho artístico sí. que terminamos Por eh, consumir eh, el fin de semana, habíamos anunciado el martes pasado la presentación del documental eh, sí. po eh, Poetas de Pago Chico, allí eh, pude estar un rato con María Eugenia López, una de las poetas que protagonizaban este corto. Y bueno, charla va, charla viene, llegaba de la ciudad autónoma de Buenos Aires con eh, sus espadachines de esgrima, que porque practica mira, esgrima además mira. de hacer poesía, eh, estuvimos conversando y apareció como tema de conversación uno de quien fuera protagonista en estos ojos de buey que fuimos eh, disponiendo a lo largo del de año. Eh, se trata del señor Eduardo Rezano quien presentó su libro Paraíso eh, hace unas eh, semanas, comentado por María Eugenia, eh, María Eugenia López, una poeta de esta ciudad de La Plata que dijimos protagonizaba ese corto Poetas de Pago Chico. Y también ella, con una profusa actividad poética, el, el 24 de noviembre, es el sábado pasado, presentó a Arena, Un, un libro eh, allí en, en el espacio un lugar que hemos mencionado cada tanto como uno de los espacios en el que la mmm, poética contemporánea eh, de la ciudad de La Plata tiene sus idas y vueltas se trata de conexiones como estas que decíamos las condiciones de posibilidad que dan lugar a los hechos artísticos eh, el espacio y, la, y el trabajo entre, entre poetas esta mmm, eh, entre poetas se da ahí con, con, con mucha fluidez, digamos, poetas intercambian sus, sus textos, algunos de los cuales vienen a formar parte o formaron parte del de Ojo de Boy de, de este año. Eh, también el que está por presentar el libro nuevo eh, es... Eh, También un protagonista de estos ojos de buey es el caso del señor Ramón Tarruela. Así es, así es. El viernes 7 de diciembre, allí en el Museo de Arte y Memoria, en calle 9, entre 51 y 54, va a estar presentando su primer libro de cuentos, Asunción no, no es París... Así que allí estuvo ya los 11 cuentos que van a salir a la cancha el viernes 7. Así que bueno, una, una ocasión para estar allí dentro de lo que es la colección Lápices Nuevos de Los Lápices Editora. Llega este, este libro de 11 cuentos, un género al cual le hemos, le hemos dedicado también a propósito. Nos estuvo visitando... Pablo Puel comentando un poco lo que, lo que fue su, eh, de peces y, y de gatos, su, su libro de, de cuentos que había sido premiado con el, con el Bernardo Cordon. Pablo también va a estar junto con Rezano, eh, van a tener su, sus cuentos publicados en lo que es Textos 2, el, el ejemplar que va a editar la editorial, la comuna, la editorial municipal, y que va a estar presentando el viernes 14, es decir, el, el viernes 7 se presenta el libro de, de Ramón Tarruel, El viernes 14. allí en el Palacio López Merino va a estar presentándose esta antología de eh, la segunda antología de textos reunidos de diferentes autores. Es Textos 2. Es el. es un bueno. es lo que el complemento de lo que se publicó en el en el año pasado como textos uno, diferentes autores, entre ellos como decíamos Pablo Puel, eh, Rezano, también está un conocido Patricio Cermele allí, está involucrado y bueno, son... Cerca de 10 autores, algunos más autores y autoras Sí, que conforman esta constelación de la, dijimos, poesía contemporánea de, estas, de esta ciudad de La Plata La presentación de un material eh, bibliográfico, un material que reúna cuentos, poesías También miradas de tinte y corda audiovisual Forma de dar a, a luz algo nuevo, pero también concluir un, un ciclo Así es, y ese mismo fin de semana, ya que estamos eh, haciendo como la agenda de diciembre, porque es un mes con mucho, muchas reuniones, muchas invitaciones que caen, que quizás uno pueda esquivar, pero después es como que diciembre deja como esa sensación de gran, todo el tiempo un evento constante, digamos, o al menos proposiciones que después bueno hay que ajustar porque generalmente se dan con, con los fines de semana y bueno, y demás cuestiones que tienen que ver con esta locura de cerrar el año de bueno, pensar un poco en, en lo malo que nos fue o lo, lo que nos queda por hacer y lo, lo que planea un 2019 que bueno, pinta como no, no muy prometedor al menos a nivel, a nivel país, pero bueno, veremos, habrá que resistir seguramente, pero entre todo eso siempre los años se cierran es una costumbre, digamos, uh -huh. siempre se renuevan las esperanzas y adelantándonos un poco a diciembre ese mismo fin de semana el 15 y 16 se va a realizar una nueva edita que es la, la feria de, de editoriales, feria de editores de la cual hablamos cuando fue en Capital y bueno, se va a replicar en nuestra ciudad por tercer año consecutivo arrancó allí en el año 2016 y este año hay previstas 85 editoriales que se van a dar cita en el Centro Universitario de Arte allí en calle 48 entre 6 y 7 esto es el 15 y 16 de diciembre así que bueno, ya para ir armando un poco va a ser un fin de semana muy literario por así decirlo, mucho texto va a haber en el aire en nuestra ciudad espacios eh, físicos pero también espacios eh, virtuales de circulación de ideas y de temas del debate, eh, para el debate problemáticas eh, también que se eh, acumulan con el paso del tiempo representan un devenir que a cada, a cada quien le pegará a, a su modo, sí. algunos creen en la en, en la culminación o en, el, en, la, en la llegada de ciertos hitos eh, un motivo para la celebración tal es el caso del colectivo Tinta Verde, un colectivo de periodismo ambiental que se puede escuchar sus voces en radios comunitarias de la ciudad de La Plata como sucede en, en Rayo Nauta Cumplen 10 años y este viernes 30 de noviembre, si mal no recuerdo, en Laberinto Casa Club hacen una celebración. 10 años no es poca cosa, hay algunas cuestiones de la numerología que marcan en el número 10. Eh, el, el cierre y comienzo de los ciclos así que a quien tenga haya escuchado alguna vez haya informado se haya informado a través del colectivo tinta verde bueno puede acompañar a las muchachas que hacen ahí periodismo ambiental en los 10 años una celebración importante en un lugar que eh, abrió sus puertas durante este año 2018. Le mandamos un saludo a Salvador, uno de los responsables, junto a un grupo de pibas eh, del Laberinto Casa Club, que por supuesto, ya que estamos en este tren de, de agendas, eh, para arrancar el mes de diciembre, tiene una programación bastante interesante con la presentación en el marco del festival Espacio Queer de Sumo Montt el recital que reunirá entre otros a Rosario Blefari y a Gustavo Monsalvo, el guitarrista del Matón Policía Motorizado en esta banda Sumo Mont, que junto a una serie de DJs como Exnovia, Tamara Estela, Diosica y Martina Francis eh, bueno, pondrán un poco de, de música y celebración el 1 de diciembre allí en Laberinto, que queda cerca aquí de, de Rayonauta y del Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Hay, bueno, como decís Mauro, un, una algarabía y una, fi, y una fiebre por concluir y cerrar eh, eh, los ciclos. A veces se imponen límites naturales, otras los convencionales, aquellos que... Por una cuestión de salubridad o de oportunidad, se ponen y determinan, como decía la viñeta, por la cuestión de decidir y de bueno ser conscientes de que algo ha llegado a un puerto. Así es. Vamos a escuchar alguna, una canción, en este caso de Julieta Lazo, eh, que... Bueno, hablando de artistas que presentaron nuevos materiales Hace un, una canción que se llama Las Tribus eh, Y que, bueno, de algún modo hemos hablado de tribus Aquí sí. en Ojo de Wey. Hemos echadole un ojo Escucharemos en la voz de Julita Lazo Las Tribus Ojo de wey. Un ojo para oír mejor Todos los martes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 Billetera, el dinero nada va a valer. Cuando el olor de las tribus se empiece a oller, de nada servirá que escondas tu coche y hier, tu mujer, cuando el olor. A por ellos que son pocos y voor a por ellos que son pocos y voor De grito de guerra Se empieza a escuchar. El caos va a ser internacional No podrás escaparte Del país Cuando el olor de las tribus Se empieza a sentir A por ellos que son pocos y cobardes A por ellos que son pocos y cobardes Wey, fíjate qué pasa. Siempre viví lejos, no es casualidad. Nunca vi de lejos la fragilidad. Siempre vi el reflejo de lo que bailas. Nunca viví tenso, tengo mucho que dar. Un último saludo a Federico Aguirre, el encargado de ponerle música a la viñeta que cada martes se ha reproducido aquí en el inicio de este programa Ojo de Güey, que por estos instantes está como transcurriendo sus últimas palabras. Así es, así es Matías, ahí suena Fus de Ley. Y bueno, agradeciendo a la, la Radionauta, digamos, el, el espacio de 17 a 18 horas, los martes que hemos tenido desde el mes de mayo, si no recuerdo, o junio. Ahora ya la memoria se me, se me atraviesa, pero aquí estamos y volveremos a estar en algún punto de, de las ondas radioeléctricas. Exactamente, gracias a, a Tamara por eh, bancar con la, la paciencia de eh, bueno, diferentes estructuras de conversaciones que suceden a diario mm. aquí en, en Radio Nauta, ah. supo eh, lograr digamos, que marche el, el, la, la, la audición. Así es, así que, y, bueno, y ahora dejamos a la vuelta de 6 de seis, de seis a 7 de la tarde. Hasta la próxima.